Buen día y gracias por tu atención de hacerme la, la nota que siempre te preocupas. Este, por los barrios,、eh, cómo están y eso.、En、la semana pasada, cuando hablábamos con la señora Alicia Cabri, justamente organizando este, las notas y todo lo que hacemos en esta a u t é n t i i n f o r m a decíamos: tenemos que hablar con Jorge s a g a r r o y porque、eh, en realidad es la sociedad de fomento que ahora está recibiendo, e、eh, l mejor dicho, el barrio. que está recibiendo este, un cambio fundamental, ¿no? La verdad es que sí,、eh, estoy muy contento porque la gente lo ha tomado muy、eh, bien. Esto no lo ha hecho esta comisión, simplemente lo ha hecho el municipio. No, seguro. La gente, la gente cree y piensa de que yo me he me metido me involucrado y así ha sido. Bueno, pero para la, para la sociedad de fomento significa una inyección de, de, de ánimo y de fuerza también. Sí, no, no, no, estamos trabajando, seguimos trabajando, este, no como como lo estábamos haciendo antes, pero bueno, hay que meterle paso, hay que juntar plata y hay que darle para adelante.、Uh -huh. eh, la gente va, me llama,、eh, por como que d ó e l parque, que soy un tipo que ando continuamente ahí en el barrio y, este, y me trae también quillas porque todo no es bueno en cuanto a seguridad y, y bueno, he, he tomado una actitud en c u a o a seguridad, más allá de que andan los móviles, que se preocupan, pero no, no, no, no, no, no hay soluciones, ¿eh? no podemos hacer nada, no podemos hacer nada y no podemos hacer nada, eso es lo que dice la policía. Este, en cuanto a algunas denuncias que se hacen entonces también p u e d e ir a hablar con la gente que tiene problemas más allá de que por ahí puede ser perjudicial pero voy con respeto、eh, voy con eh, pasivamente los、eh, trato como cualquier persona normal cualquier persona de bien y los, los muchachos, los chicos que por ahí algunos dicen que son malos entienden no sé qué es lo que puedo hacer o hasta dónde lo s puedo parar pero no, no, no bueno, importante de todo es trabajar ¿no? es、eh, importante trabajar、sí. Jorge, ¿se ha podido hacer algo más en la, en la este, institución así en la, en la sociedad de fomento digo de, después del、sí. techo y todas las obras que se vienen haciendo? sí, sí, sí, hasta los d e n t e s con la secretaría, los baños,、no, no. eh, la cocina y ahora vamos a parar Eh, lo que es el piso para dar la actividad este año、eh, porque pienso de, de palabra hablé con g u i d el boceador、eh, va a dar boceo en el barrio y bueno esas dos chicas que、eh, enseñan educación física vamos a ver si tratamos de integrar a los jubilados y a, y a todas las personas que quieran hacer u i m n a s a en el barrio、uh -huh. por eso ya es importante Moverse como comisión y empezar bueno, a trabajar. Bueno, terminado ese salón,、eh, va a quedar realmente bastante amplio, ¿no? Sí, sí, sí, lindo salón, no, no es muy grande, pero es lindo salón, sí.、Uh -huh. Bueno, y preparado para recibir a los cursos ya el próximo mes. Ah, es una algarabía total, es q e se actúa en la reunión, en lo que a mí respecta como presidente, con el s t e Bueno,、eh, me gustó y hay gente que no había visto nunca y que en realidad、eh, voy a poder trabajar tranquilo. Vamos a ir m e t i e n d o una carroza y una comparsa. La comparsa ya está. Justamente era la pregunta siguiente: ¿no? ¿qué iban a poner desde la sociedad de fomento para, para los corsos? Si armaron una carroza y me decís que sí. Eh, si armamos la carroza, por ahí p a g a este impuesto de comida. Y si no, silla, si no armamos la carroza, este, silla y espuma.、Ajá. Eso sale por sorteo, así que cualquiera de a c o s a también la, la tomamos. Así que、eh, necesitamos ayuda, alguien que colabore.、Eh, voy a utilizar tu espacio para pedir、eh, ni en para hacer el estandarte la comparsa. vos sabés que La chica e s t a que vamos a valorar y que contiene un montón de chicos, me vino a ver este, y la acepté con gusto porque、eh, la p r i o r i d a d tan que siempre ha sido mi, la s c o m i s i o n e son s los chicos, ¿viste?、Uh -huh. Entonces empezamos e o n el sencillo, dos metros por uno para hacer el destacarte y alguna colaboración que quieras dar en cuanto a ropa de.、Eh, c o m p a r s a que se comunique n conmigo y yo les diré que lo que nos falta y que ayuden a que se l l a m o s bueno seguramente ya te va a llegar todo eso ¿eh? bueno eh, te pasa por la puerta de, de, de tu casa y de la... por tu parte hola si、sí, te escuchamos Jorge lo、bueno, voy a hacer por tu parte a que quiero ayudar que te pida el teléfono mío a vos y se comunique、eh, con, conmigo lo que vean al aire el teléfono lo puede dar ¿eh? bueno creo que no yo lo hago tengo...、bueno. <risa> sí, el teléfono particular m i o e s 1557 47 22. Aquellas personas que quieran colaborar, este, tanto como el estandarte o d o n a n d o el biencillo, se c o n u n i r á ese teléfono. Lo repetimos, Jorge, por favor. 1557 47, 15 47 22. Perfecto. 1557 47, 15 47 22. así que allí se pueden este, comunicar con vos y ponerse de acuerdo ¿eh? bueno Jorge,、ah. eh, ¿se aprovecha el, el parque? ¿la gente del barrio lo aprovecha ahí? ¿eh? la verdad, es un cambio de o s t a d o en el barrio、eh, se aprovecha, la gente va a tomar mate、eh, se le está dando la s pila s para lo que fue hecho perfecto, bueno, nos la alegramos mucho que sea así ¿eh? Jorge, te mando un abrazo Gracias y un abrazo para vos y a toda tu audiencia. Muy amable.